Muy buenos días, son las 7 de la mañana. La temperatura en Elche en este momento es de 13 grados y medio. Buenos días. La Glorieta con Rosmar Alonso y Antonio Bazán. saludos y alcanzaremos una máxima de 15 grados las lluvias si aparecen serán débiles como las que acaban de caer a primera hora de esta mañana la dana se está desplazando hacia marruecos y las lluvias torrenciales van a aparecer en murcia valencia y castellón hoy también en elche continuará el fuerte viento de levante con rachas de hasta 60 kilómetros por hora hoy, un mes después de la guerra en Ucrania, las empresas de los componentes para el calzado tienen en IFA puestas todas sus esperanzas en que los fabricantes visiten su feria nacional y compren sus colecciones de primavera verano del próximo año para seguir funcionando, a pesar de la subida de la luz, de los carburantes y de la falta de materias primas por esa huelga de transportistas, cuyas consecuencias aseguran comenzarán a anotarlas a partir de la próxima semana. Esperemos que de la reunión de hoy con el Gobierno de Sánchez salga un acuerdo, con, como el que se alcanzó ayer, con el sector de la pesca. Mientras estamos pendientes de esos posibles acuerdos, en Elche hoy el equipo de Gobierno se reúne con el presidente de la Confederación del Segura para avanzar en una solución, ...en solucionar el alcantarillado de Peña Las Águilas... ...un encuentro importante... ...como también los sondeos... ...que van a emprender para estudiar... ...qué está pasando con los socavones del barrio Porfirio Pascual... ...con el fin de poder solucionar esos agujeros... ...y tranquilizar... ...pues a los vecinos eh, que están preocupados... ...mientras se espera la llegada de esos fondos europeos... ...para emprender esa rehabilitación integral... ...de sus edificios con problemas estructurales... Buenos días, Antonio. Muy buenos días, Ros. Pues después de tantos socavones, eh, menos mal que podemos hablar del tiempo, que parece que las lluvias torrenciales no van a descargar hoy en Elche. Hoy no, mañana de... veremos, porque parece que para mañana es cuando podemos estar, según Vicente Bordonado, nuestro gurú del tiempo, en la zona más activa de estas danas, o una de estas danas que nos están pasando por encima en estos días. Bueno, del tiempo se habla, y mucho, porque ya llevamos varios días sin ver el sol, y hoy se cumplen pues eso lo hemos dicho un mes desde que estalló la guerra en Ucrania por la invasión del ejército ruso, así que se necesita, se necesita alegría. ¿Alegría? Alegría ah. y sobre todo unidad, unidad europea. ¿Qué ...pues con todo un himno, esto es una clara declaración de intenciones... ...Antonio, si te parece, vamos a avanzar en titulares... ...cuáles van a ser eh, las eh, noticias que vamos a relatar en cuestión de minutos... ...comenzamos con Futur Moda. lo hemos dicho al principio porque ayer arrancó una edición con dudas importantes por la actual etapa de incertidumbre que estamos viviendo. Desde la Asociación Española de Componentes confían en que la feria suponga la ansiada recuperación del sector del calzado y los componentes. Ayer el consejero de Economía fue el encargado de inaugurar esta edición, la número 47, en la que los expositores han presentado sus colecciones del verano de 2023 con tendencias hacia ese producto natural por la demanda de un calzado sostenible. También hablamos de los sindicatos y la patronal que han comenzado las negociaciones para el convenio del calzado con posturas alejadas en cuanto a la subida salarial. Los sindicatos han planteado un 4% para este año y un 3% para el próximo, mientras que la patronal ha señalado que el sector se enfrenta a un momento muy delicado por el aumento de los costes energéticos, la falta de materias primas y la guerra en Ucrania. Y aquí crece la inseguridad en el barrio Porfirio Pascual por la repentina aparición de nuevos socavones. El, el Héctor Díez, el concejal de mantenimiento, explicó ayer que se han realizado reconocimientos del terreno con el propósito de estudiar qué ha sucedido y dar una solución a los vecinos del barrio. Crece la inseguridad en el barrio Porfirio Pascual... Bah, vamos a la siguiente sí. noticia, que esa es la que diste anteriormente, no vamos a repetirla. El Partido Popular critica que se haya cerrado el aparcamiento en superficie del barrio de la Zapatillera sin haber dado una alternativa a los vecinos de la zona para poder aparcar sus vehículos. Este cierre se lleva a cabo para convertir, convertir este solar en lo que era un huerto de palmeras con los fondos Sedusi. Y la ciudad rinde homenaje al profesor de filosofía, Eduardo Vaquero, fallecido hace tres años en un incendio al dedicarle la calle donde está situado el Instituto La Asunción, el lugar donde trabajó durante décadas despertando la admiración de todos, compañeros y alumnos, y en el que dejó una profunda huella por su gran humanidad. Del Elche Club de Fútbol nos hablará Paco Gómez y nos contará que el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, ha firmado, ha considerado, quiere que Francisco esté por muchos años relacionado con el Elche Club de Fútbol. Habla de una futura negociación con el entrenador para seguir dirigiendo el equipo las próximas temporadas. Pues comenzamos el relato de las noticias. Futur, moda, la feria más importante de los componentes para el calzado del país, abrió ayer sus puertas en IFA con mucha incertidumbre. ...por la crisis económica actual... ...el elevado precio de los carburantes... ...y la falta de materias primas... ...está siendo uno de los principales problemas... ...a los que se enfrentan los expositores de componentes... ...el consejero de Economía fue el encargado de inaugurar la feria... ...y durante la primera jornada de, la, de este certamen... ...estuvo allí nuestra compañera Marga García... ...muy buenos días. Buenos días Ross. ...pese a la situación actual de crisis... ...por el conflicto bélico en Ucrania... ...y los coletazos de la pandemia... Ayer arrancó una nueva edición de Futur Moda, la número 47 de este Salón Internacional de la Piel y los Componentes para el Calzado. Un certamen que vuelve a IFA con más de 300 firmas expositoras, un 30% de ellas internacionales de países como Italia, Francia, Portugal y Rumanía. En estos dos días se presentan las tendencias de moda para la primavera-verano de 2023, que se basan en la naturaleza, la artesanía la digitalización o el lujo industrial, sin dejar de lado la apuesta firme por el reciclaje, la sostenibilidad y el ecodiseño. Desde la Asociación Española de Componentes confían en que la feria suponga la ansiada recuperación del sector del calzado y los componentes. El consejero de Economía Sostenible, Rafa Climent, ha sido el encargado de inaugurar esta nueva edición, donde ha destacado el esfuerzo y la responsabilidad de las empresas del sector por acudir a la cita, pese a la actual etapa de incertidumbre. Pues vamos a escuchar esas declaraciones, una detrás de otra. El alcalde, que confía en que esta edición suponga la recuperación del sector. El presidente de AEC Manuel Román, que teme que esta huelga de transportes, pues sus efectos comenzarán a sufrirlos a partir de la próxima semana. Y el consejero de Economía, que ha destacado ese esfuerzo y esa responsabilidad de las empresas. ...creo que, que es destacable ese denominador común que hay entre todos los expositores... ...entre las firmas de eh, la apuesta por la sostenibilidad para atender a las que son las demandas... ...y las tendencias actuales del mercado... ...por lo tanto eh, creo que la feria comienza con buen pie, con un ánimo positivo... ...con, eh, con un planteamiento eh, marcadamente innovador y desde luego por un trabajo muy serio por parte de un sector que es fundamental para la economía de la comunidad e indudablemente para nuestra ciudad. En cuanto a la guerra de Ucrania y Rusia, eh, directamente nos, el, el afectamiento es muy poco, pero sí indirectamente la subida de la materia prima, la subida de las energías, que ya está bajando con respecto a lo que ocurre con el COVID, bueno, esto ha hecho que haya un rebote y que vuelvan a subir, muy Y como comentaba un compañero tuyo, pues, eh, eh, la huelga de transportes pues, eh, creo que nos empezará, empezará a notarse en un sector a partir de la semana que viene. Destacar eh, la responsabilidad que están teniendo las empresas de eh, pues, estar en la coyuntura actual, no? de saber, eh, pues, anar de las incertezas que, que estén viviendo. Y sobre todo también visar responsabilitat anar cap a narca per la sostenibilitat, cap a la economia circular, que pràcticament he de dir que la totalitat de les empreses que han visitat estan en així a línia, perquè saben que és una línia de present, de futur i que a mesa mes està marcant Europa. Pues hablamos eh, de Futur Moda, lo hemos hecho al principio, que ha abierto sus puertas en una semana en la que se ha llevado a cabo la segunda reunión de la mesa negociadora del convenio del calzado. La patronal ha expuesto el delicado momento por el que atraviesa el sector debido a la subida de costes energéticos, materias primas y la guerra en Ucrania. La reunión comenzó con posiciones muy distanciadas, ya que la patronal no ha querido tratar los temas de reducción de jornada directa o indirecta, permisos retribuidos o la organización del trabajo. Solo han planteado adaptar la normativa y una subida salarial contenida. Los sindicatos reclaman todo lo contrario, una subida del 4% para este año y del 3% para el próximo, con una cláusula de revisión del IPC real. Este es el punto en el que ambas partes están muy alejadas. A pesar de ello, desde Comisiones Obreras se asegura que se ha avanzado en otros puntos importantes y que volverán a sentarse el próximo 30 de marzo. Y mientras tanto, con el lema contener los precios, proteger el empleo, UGT y comisiones obreras se concentraron ayer tarde en la Plaza de Baix para exigir, como se ha hecho en otras ciudades españolas, al Gobierno de Sánchez las medidas urgentes para combatir esta elevada inflación que está provocando ya numerosas movilizaciones, siendo la más grave sin duda la de los transportistas por el desabastecimiento que se está sufriendo en todo el país. Y hablamos ahora, cambiamos de asunto, hablamos de la problemática relacionada con los socavones que han aparecido junto a la ladera del río en el barrio Porfirio Pascual hace ya más de un mes. El Gobierno Municipal explicó ayer que el estudio que se va a llevar a cabo para buscar una solución que aporte seguridad a la zona y al vecindario que allí reside, pues comenzará en breve. Pero Yanire Perona nuestra compañera, ...nos da más detalles de cómo y cuándo se iniciarán estos sondeos... ...muy buenos días Yanire. Así es Ros, buenos días... ...tal es la preocupación por parte de los vecinos... ...que se han recogido firmas para pedir al gobierno municipal... ...que ponga una solución inmediata a esta problemática... Lo que sabemos hasta ahora y tal y como nos comunicaron hace ya unas semanas algunos de los vecinos que se mostraban muy preocupados es que de la noche a la mañana surgió un socavón en la pista del club de Petanca del barrio y que con las lluvias apareció un segundo y han alcanzado ya grandes dimensiones. Bien, pues ayer Héctor Díez, Edil de Mantenimiento, explicó Que desde el ayuntamiento se han estado realizando reconocimientos del terreno con el propósito de establecer una actuación que permita estudiar qué ha sucedido y dar una solución con garantías de continuidad y seguridad al vecindario. En el próximo mes de abril se espera que se puedan llevar a cabo 13 sondeos para estudiar así con profundidad la zona, conocer con certeza la estabilidad de la ladera, conocer cómo se encuentra el terreno y poner en marcha las actuaciones oportunas. Por el momento el ingeniero municipal descarta tanto que los socavones hayan aparecido sobre lo que antes eran las cuevas del barrio Porfirio Pascual, como también descarta que a priori los edificios puedan sufrir daños. Pero deben de igual manera asegurarse de que el terreno sobre el que están construidos es de la suficiente calidad. La actuación a través de un estudio geotécnico y de estabilidad de los taludes de la ladera del río entre el puente del ferrocarril... ...y el Colegio Auxías Mar. Una actuación que va a suponer realizar unos 13 sondeos aproximadamente, sondeos geotécnicos... ...que eh, nos permitan, por un lado, eh, tomar muestras del terreno para eh, saber en qué condiciones está la calidad... ...tanto del de terreno natural como del de abundante relleno que hay en este tramo de la ladera del río. Ya les hemos contado que esta misma semana han comenzado los trabajos para recuperar eh, un huerto de palmeras en el barrio de La Zapatillera. Pero eso tiene sus consecuencias, porque se ha cerrado el aparcamiento en superficie, en lo que es ahora 200 plazas de aparcamiento. Y por eso el Partido Popular pues, lo criticó ayer, criticó al equipo de gobierno por llevar a cabo estas actuaciones que castigan al conductor en esta ciudad. Consideran que no se puede suprimir las 200 plazas de aparcamiento de Lord de Rastoy, en el barrio de La Zapatillera, sin dar una alternativa A los vecinos de la zona escuchamos al portavoz del partido, Claudio Guilaber. Absolutamente innecesaria la decisión del Partido Socialista y de Compromís de eliminar más de 150 plazas de aparcamiento del Lord del Rastoy, lo que tradicionalmente se conoce como FACASA. El gobierno de Carlos González, el gobierno de Partido Socialista y de Compromis, continúa con esa política sectaria e impositiva que pretende criminalizar al conductor impidiendo que se mueva libremente por nuestro municipio. Desde el Partido Popular exigimos a Partido Socialista y Compromís que pongan en marcha el plan de aparcamientos que hemos presentado desde el Partido Popular en innumerables ocasiones y que incluso presentamos como enmienda a los presupuestos municipales. Carlos González y Esther Díez deben de abandonar ya de manera inmediata esa política sectaria. Y los populares aplaudir, aplaudieron ayer la decisión del alcalde de destinar esos 5 millones de euros para ayudar a las familias, autónomos y empresas a hacer frente al incremento de los precios de la luz y carburantes. Pero el líder de los populares, Pablo Ruiz ha señalado que esas ayudas llegan tarde porque ellos ya las pidieron hace siete meses. Lo escuchamos. Siete meses perdidos. El Partido Socialista ha tardado siete meses en poner en marcha unas ayudas para el pago de la luz que nosotros reivindicamos que el propio Partido Socialista despreció y que ahora, desbordado por los acontecimientos, dicen que es un éxito propio. Y por otro lado, la portavoz de compromiso Eva Crisol, ha propuesto al equipo de gobierno que se instalen baños públicos en las zonas más concurridas y turísticas del municipio. La escuchamos marcar la agenda a este... Pues desde el Grupo Municipal de feanos este mes hemos presentado una moción a través de la cual solicitamos la instalación de baños públicos en las zonas más concurridas de nuestro municipio eh, la imagen que tenemos cada día de nuestra ciudad, de nuestro municipio es la de un gran número de ilicitanos y turistas disfrutando de nuestros espacios públicos, eh, paseando por el río, por nuestros parques, disfrutando de nuestras playas, entendiendo por tanto que se trata eh, la instalación de estos baños públicos, un servicio que mejoraría la vida y el disfrute de nuestros espacios por parte de los ilicitanos y de los turistas. Y el concejal de Políticas Inclusivas María Nobel Valera rechaza las críticas de ayer de la presidenta de la Asociación Voces sin Sol, dedicada a ayudar a las personas autistas, niega que se les haya abandonado y que no se atiendan sus peticiones. Escuchamos a Mariano Valera. Venimos trabajando y dando respuesta a todas las entidades que nos demandan eh, colaboración por parte de la concejalía o por parte del ayuntamiento y más concretamente con la eh, plataforma de Soles Sin Voz, venimos trabajando desde antes de la pandemia, dando respuesta a esas necesidades que nos van manifestando, además de toda la colaboración que nos van solicitando. Nos llama la atención las declaraciones en el día de ayer eh, sobre, sobre que no se le está dando respuesta, no hemos contestado, cuando tenemos todo el registro de, de entrada de todo lo que nos han ido solicitando y tenemos todas las llamadas y emails de cómo hemos ido contestando a esas demandas para poder organizar el próximo día 2 de abril el Día Internacional del Autismo. La ciudad ha rendido un merecido homenaje... ...al profesor de filosofía Eduardo Vaquero... ...al dedicarle la calle donde se sitúa... ...el Instituto La Asunción... ...el centro educativo donde Eduardo Vaquero... ...catedrático y fallecido hace tres años en un incendio... ...pasó cuatro décadas de trayectoria profesional... ...ganándose la admiración de todos... ...de sus compañeros y alumnos... ...dejando una profunda huella en la comunidad educativa... ...y en la ciudad... ...se convirtió en un docente muy querido y conocido... ...lo que le ha merecido pasar a formar parte... ...de la historia de esta ciudad... ...según señaló ayer en su discurso... ...el alcalde Carlos González... ...quien recordó su amistad también... ...con este destacado profesor. Eh, amante de su familia... ...amante de su profesión... ...amante de los libros... ...un auténtico enamorado... ...de lo que hacía... ...de la filosofía... ...y sobre todo de compartir sus conocimientos... ...con los chicos y chicas jóvenes que tenían la suerte y la fortuna de ser sus alumnos. Ha dejado un recuerdo magnífico entre sus compañeros de trabajo, entre sus vecinos y amigos y, sobre todo, creo que ha dejado una huella profunda en la comunidad educativa y, especialmente, entre quienes fueron sus alumnos. Su hija Sofía Vaquero subrayó en ese acto el orgullo que significaba para la misma este homenaje a su padre, del que constató su gran valía, honestidad, espíritu de trabajo, compañerismo y humanidad. Y tenemos que seguir hablando de profesores, pero en esta ocasión jubilados, del Instituto de Carrús, porque han puesto en marcha un proyecto que, bajo el lema Carrus siempre, tiene como objetivo lograr que los antiguos docentes sigan implicados en las aulas para promover actividades culturales. Hoy, en el Salón de Plenos del Instituto, se va a llevar a cabo la presentación del libro Diario de una pandemia, escrito por Susy Brotons, profesora jubilada del centro. Además, se llevarán a cabo talleres teatrales, conferencias sobre literatura o sobre el paisaje que nos, rodea, que nos está rodeando con visión medioambiental y también participarán en el acompañamiento de refuerzo de material para los alumnos de bachillerato. Escuchamos a Tere Agulló, docente jubilada. Deixa manier voliem aprofitar la potencialitat d'acció que el professorat jubilat encara té. Eh, molts de nosaltres eh ens sentim capassos de coses a la societat, de eh, poder millorar eh, el dia a dia tant nostre com a gru. Y el tradicional concurso de Belles de Sarra se llevó a cabo ayer miércoles por ser el central de Cuaresma, tras dos años sin celebrarse por el COVID. Y no sirvió para reírnos de nuestros problemas. El primer premio fue para el muñeco elaborado por Mercedes Ibáñez, que ha sabido enganchar o supo enganchar al jurado por el poema que dedicó al coronavirus, al que le desea por su veneno que la tierra se lo trague. Y en la categoría de centros educativos, pues la Bella de Sarra, elaborada por los alumnos del Colegio Miguel de Unamuno. Fue eh, la escogida por el jurado para el primer premio Por sus detalles tan cuidados y por su crítica a la suciedad Que dejan las palomas en parques y monumentos públicos Y en la categoría de comercios y empresa Que se ha incorporado este año por primera vez Ha sido para la gestoría Rico La que se ha llevado el primer premio Por su bella desarra que ha satirizado El tráfico que debe soportar el Carrer Ángel Y el tren Chicharra en el que se ha convertido el AVE Pero nos da más detalles de este concurso Nuestra compañera Tiar Martínez, buenos días. Buenos días, Ros. Este miércoles 23 de marzo hemos llegado al Ecuador de la Cuaresma y la tradición de les bellas de Serra se ha realizado tras varios años de parón por la pandemia. En este concurso se han premiado a los ninots más originales, elaborados artesanalmente y con una carga de sátira y humor que se han colocado, colocado pues, en balcones, calles, comercios y centros educativos. El ninot ganador en la categoría de particulares ha sido el ubicado en la glorieta elaborado por Mercedes Ibáñez, y debido a las fuertes lluvias ha tenido que ser retirado. El que estaba resguardado de las lluvias ha sido el Ninot del Colegio Miguel de Unamuno, que se ha llevado también el primer premio en su categoría y este año se han ampliado a comercios para fomentar la tradición entre las nuevas generaciones y precisamente esto es lo que ha divulgado el organizador de este concurso, Pepe Payá. Que, bueno, si, si no conocéis una cosa, no se puede amar. Entonces, claro, conociendo estas raíces nuestras que vienen desde la época medieval, pues entiendo que es una cosa para mantenerla. Y entonces, bueno, cuando ya sus abuelos dejen de hacer la Bella Serra, que, que, que sean ellos los que lo sucedan. Más asuntos. El Parque Infantil de Tráfico Pedro Tenza ha presentado dos cursos para ciclistas con el objetivo de educar en circulación urbana a aquellos adolescentes o adultos que quieran moverse por la ciudad en bicicleta. El primero de los cursos está diseñado para aprender a montar en bici y el segundo enfocado a circular con seguridad por el casco urbano. Y Faco Elche vuelve... Este Congreso Nacional de Oftalmología a Elche hoy mismo se iniciará con más de un millar de asistentes y de nuevo regresa a su sede tradicional, al Hotel Huerto del Cura. Este año se va a presentar un tratamiento pionero para la vista cansada o presbicia y que todavía no ha salido al mercado, pero lo hará próximamente en este país. Y lo hemos dicho, se cumple un mes del estallido de la guerra en Ucrania por la invasión del ejército ruso y las caravanas humanitarias que salen de Elche continúan con voluntarios y la participación de ONGs, empresas y entidades públicas. El Centro Comercial de Laliu, por ejemplo, hará de, pol, de altavoz solidario comunicando a través de sus redes y su web el desarrollo de un nuevo convoy humanitario que va a salir y que va a ofrecer a los refugiados Pax de bienvenida, mientras el grupo Musgrave también de los supermercados de Alpris continúan recogiendo miles de kilos de alimentos para el pueblo ucraniano asediado por las bombas. En Telelch Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo.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 Algo más de dos minutos para llegar a las siete y media de la mañana. Vamos a hablar de deportes, eh, del Elche Club de Fútbol, pero también de otras cosas relacionadas con el Elche, con el deporte y con la Ciudad Ross. Sí, porque ayer mismo el Ayuntamiento y el Elche Club de Fútbol llegaron a un acuerdo para destinar un centenar de entradas por partido en el Estadio Martínez Valero para colectivos vulnerables. Los concejales de Deportes y de Derechos Sociales y el presidente del club destacaron que la iniciativa forma parte de ese convenio de colaboración entre ambas entidades. Convenios interesantes para hablar de futuro a largo plazo y tener una buena relación, como la que quiere tener el Elche, parece, con Francisco Paco, buenos días. Hola, buenos días. El presidente del Elche Club de Fútbol, Joaquín Buitrago, ha afirmado que el objetivo del club es contar con Francisco. Las próximas temporadas están muy contentos con su trabajo. Desde la llegada del técnico Blanquiverde, el Elche es otro en competitividad, en imagen y, sobre todo, clasificatoriamente en puntos cosechados. Joaquín Buitrago dejaba claro el objetivo del club de cara a una más que posible renovación. Sí que es cierto en el, en el tema de Francisco es que, eh, digamos, la, la situación clasificatoria del, del Elche hoy día eh, no es fruto de la casualidad ni, de, ni del azar, sino que es fruto del, del trabajo que, que viene realizando desde el primer día que, que aterrizó en el, en el club y se puso en contacto con, con la plantilla y empezó a trabajar con ella. Entonces, eh, yo en ese sentido estoy muy satisfecho al margen de que los resultados hayan salido mejor o peor, yo dite, eh Yo sigo estando tan satisfecho eh, con el trabajo de Francisco como cuando ganamos en Granada, como cuando el otro día eh, perdimos contra el Valencia, que el trabajo está ahí. Se ve la imagen del, del, del equipo, vemos un equipo muy competitivo, le hemos plantado cara eh, por dos veces al, al Real Madrid, eh, al Barcelona, que estamos eh, ante un equipo que está muy bien trabajado y en ese sentido, lógicamente, eh, estamos muy, muy contentos y deseamos eh, tener a Francisco pues, por mucho tiempo. Tener a Francisco por mucho tiempo y a partir de ahí el resto de renovaciones con los futbolistas que se ha hablado, como el caso de Pere Milla, el que pretende el Valencia, Edgar Badía, Omar Mascaler o Diego González, entre otros. Por cierto, eh, el comité de competición ayer eh, no eh, falló ante los recursos eh, presentados, entre otros por el Elche Club de Fútbol, por la sanción o por la roja que le puede acarrear una importante sanción a Johan Mojica. El presidente del Elche reconocía que han mandado imágenes junto a un informe pericial, un experto perito pericial, experto en el lenguaje facial, eh, para dejar claro que en ningún momento el internacional colombiano insulta al colegiado. Por tanto, el club espera que competición estime el recurso y que la sanción se quede en nada, es decir, que no haya sanción para el futbolista colombiano.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 Muy buen día, con la gota fría en altura adentrándose en el continente africano, hoy las precipitaciones más intensas se van a focalizar sobre todo en las provincias de Almería, Murcia, Valencia y Castellón. Aquí se van a registrar precipitaciones muy débiles. Durante esta madrugada ya hemos tenido cielos muy nubosos o cubiertos, alguna gota se ha escapado, temperaturas homogéneas en todo el territorio, valores que están alcanzando los 13 grados en Santa Pola o en Tabarca. La temperatura Temperatura nocturna no ha bajado de los 14 grados. Hoy tendremos una jornada con cielos muy nubosos o cubiertos. El protagonista, sin duda, el viento de levante con rachas de más de 60 kilómetros por hora. A primeras horas de la mañana, precipitaciones de carácter débil. Por la tarde ya no esperamos lluvia. Las temperaturas suben un poco, máximas en torno a los 15 grados aquí en la ciudad. En buena parte del territorio no pasaremos de los 14-15 grados. Mañana viernes, el embolsamiento de aire frío en altura dana o gota fría eh, se nos echa encima, se aproxima al Mediterráneo y por lo tanto la inestabilidad irá en aumento de hecho tendremos una jornada con cielos muy nubosos o cubiertos desde primeras horas de la mañana ya se podrían registrar algunas precipitaciones de carácter débil conforme vaya avanzando la mañana y especialmente de cara a las horas centrales del día precipitaciones puntualmente moderadas a medida que avance la tarde irán a menos con apertura incluso de algún pequeño claro seguirá soplando el viento de componente marítima con rachas de en torno a los 60 km por hora temperaturas máximas que van a rondar los 15 grados el sábado restos de inestabilidad atmosférica precipitaciones concentradas sobre todo en el litoral norte de la provincia de alicante nosotros estaremos en el sector menos activo de las bajas presiones por lo tanto por la mañana se podría registrar alguna precipitación de carácter débil o quedar en alguna gota el viento irá menos de nordeste, rachas de 40 km por hora, temperaturas que van a rondar los 16 grados y ya para el domingo definitivamente veremos el sol una jornada marcada por una relativa estabilidad atmosférica con alternancia de nubes y claros Para el domingo no esperamos lluvia, viento flojo de componente este, temperaturas en ascenso máximas en torno a los 17 grados, pero a partir del lunes de nuevo la nubosidad irá en aumento, de hecho para la semana que viene también esperamos algunas precipitaciones. En Ribera, salud.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 Hoy las puertas del Gran Teatro se abren para el ciclo, para acoger la séptima edición del ciclo literario La Dignidad de la Palabra y arranca con eh, la participación de una escritora... Eh, que está dentro reconocida dentro del panorama nacional literario, como es Sara Mesa, porque obtuvo el premio Málaga por su novela Un incendio invisible. Pero queremos también saber eh, cuál es la programación. Ayer mismo se presentó en rueda de prensa y hoy contamos con el organizador de este ciclo literario, el presidente de la Asociación Cultural Frutos del Tiempo, Javier Cebrián. Muy buenos días, Javier. Muy buenos días, Rosmary. ¿Por qué se ha escogido a Sara Mesa para iniciar esta séptima edición? Bueno, nosotros lo que intentamos, nuestro propósito, o sea, la concejalía, el Gran Teatro, porque hay que decir que está dentro de la programación del Gran Teatro, que elabora Julián Saez y su equipo, lo que pretendemos, decía, es ser lo mejor dentro de nuestras posibilidades de la literatura, del panorama de la... español, de la literatura española. Y bueno, este año pues ha eh, coincidido tres mujeres, no hay una concepción de género, eso quiero dejarlo muy claro, ni de paridad, ni... siempre procuramos que haya mujeres y hombres, pero no, no lo tenemos determinado, tiene que ser todo mujeres o tiene que ser más mujeres o más hombres. Se da así, cada ciclo se da de una forma, según el concepto de cada año. Entonces eh, hemos elegido a Sara Mesa porque con su libro Un Amor... Eh, ese libro consiguió ser nombrado Mejor Libro del Año en 2000. ¿Eh? Eh, y después, Belengo Pegui, con su libro Existiría el Mar, fue declarado Mejor Libro del Año 2021, pues según todos los suplementos literarios y la crítica literaria. Y Rosa Belbel ganó el Premio Perúndulo de Poesía en 2019. Entonces, en esa intención que tenemos de traer lo mejor para Elche, porque Elche es es o debería ser un, una referencia cultural de la provincia, pues traemos a lo que consideramos mejor. Y este año son tres mujeres y muy potentes las tres, además. Y además no lo consideran ustedes, sino el, la propia crítica literaria. Sí. Ellas son ganadoras de ese premio, de ese bien merecido premio. Pues Javier, eh, ¿cómo va a ser? ¿Hay novedades con respecto a las ediciones de pandemia? Bueno, el, el formato sigue siendo el mismo, es una conversación que se entabla con la escritora, que entablo yo, que me, es al que encargan que haga la presentación de las escritoras. Damos paso a la intervención del público, que para nosotros es muy importante que puedan comunicarse con los escritores y las escritoras. Y este año tenemos la novedad, entre comillas, de que se puede volver a, a adquirir el libro en el Hall del Gran Teatro y conseguir la firma de, de la autora, que en los años anteriores no se pudo hacer por el protocolo anticOVID. Este año recuperamos más o menos la normalidad, aunque estaremos dentro del gran teatro con mascarilla, salvo los ponentes, que por respeto al público nos lo quitaremos, pero recuperamos esa parte que también es muy importante para nosotros de contacto directo con el escritor de sus lectores y podrá firmar, llevarse la firma del de, autógrafo de nuestros escritores el público que lo hace y lo desee. Y Javier, ¿qué, ¿qué tipo de público es el que tiene este ciclo literario? ¿Es un público ya fiel eh, que, que lleva siete sí. años apostando por esta actividad? Sí, eh, hemos conseguido una fidelización, como se dice en marketing... Y ...en el ámbito empresarial eh, del público, porque bueno, les ha interesado... ...estos siete ciclos que hemos hecho, o seis eh, concretamente... Hay veces que si todos escritor, los escritores más mediáticos conseguimos más llenos, pero bueno, tenemos una media de público muy aceptable, el título está consolidado y el perfil de la gente que viene es gente que le, que le gusta leer, que le gusta la buena literatura, eh, más allá de, de éxitos, de best-seller o de, de, de actualidades de otro tipo, en, en la línea de la palabra, la de la parábola, lo que intentamos es eh, acceder a un público que busca calidad, sobre todo calidad literaria. Eh, creo que lo hemos conseguido. Eh, bueno, lleváis ya la séptima edición, eso significa que estáis consolidándoos. Pero la entrada, esto se programa eh, por parte de, de la Concejalía de Cultura, con lo que la entrada es gratuita, pero. Eh, con esto del COVID de las limitaciones de aforo, ¿cómo, cómo se puede acceder a, a este, bueno, al ciclo, por ejemplo, de, a la conferencia de esta tarde? Llevamos ya dos, dos ediciones en que se puede conseguir la entrada solicitándola en la taquilla del teatro. No hay ningún problema porque la restricción de aforo ya no existe. Eso hace tiempo que, que no hay restricción de aforo. La única restricción es el aforo del local, es decir, el aforo del Gran Teatro, que es, es inmenso. Entonces, la gente lo que tiene que hacer es ir a, al Gran Teatro, a la taquilla del Gran Teatro, solicitar su entrada y dar una entrada numerada. En otras ocasiones la gente entraba, acudía como quería y se elegía el asiento y demás. Ahora son numeradas, se hace un seguimiento, se toma el teléfono de la persona que reserva las, las entradas por si hubiera algún problema o hubiera un brote o, COVID, estamos aún inmersos en plena pandemia, parece que se termine la séptima ola. Entonces hay que llevar mucho cuidado y hay que estar con mascarilla dentro de, sí. de dentro del gran teatro. Eh, no hay más restricciones que esas. Pues Javier, esta tarde empieza este ciclo, la séptima edición, a las 8 de la tarde, en el Gran Teatro, con Sara Mesa para terminar una pincelada sí. de esta escritora, ya sabemos que ha ganado premios reconocidos en este país pero una pincelada, Sara Mesa, ¿de dónde bueno, sale y qué escribe? Sara Mesa es una gran narradora, en mi opinión, una de las mejores narradoras del panorama actual y que tiene unas características muy, muy, muy especiales y muy específicas. Es una creadora de ambientes, de atmósferas perturbadoras, eh, con una prosa escueta y precisa y que, y que indaga en las relaciones humanas, por ejemplo, en un amor. Es una, podría ser un condicionante clásico de narrativa, es una persona que llega a, a un sitio de donde no es, es decir, se traslada de la ciudad a un pueblo, a un ámbito rural, y todo el conflicto que se crea por la llegada de, esa, de ese personaje nuevo al, al sitio. Y entonces se crean una, hay unas dependencias, eh, hay una indagación sobre las relaciones humanas, sobre el machismo, micromachismos. Eh, sexo, utilitarios, entre comillas, eh, bueno, crea un, un ambiente, una atmósfera muy perturbadora y, y con una gran precisión y, y casi de cirujano. Es una narradora muy, muy, muy potente y bueno, una gran narradora. ¿Y su libro? ¿Lo recomendamos? No solo asistir a este ciclo, sino que lean eh, pues novelas cualquiera de... de ellas, cualquiera de ellos cara de pan, cicatriz. Eh... Uh -huh. Eh, silencio administrativo, que es un ensayo muy interesante sobre el silencio administrativo de las instituciones con respecto a los ciudadanos, el último, cualquiera de los libros de, de, de Sara. la mesa es muy yes. recomendable. Pues muchísimas gracias Javier Cedrián por organizar, por devolvernos este año también la dignidad de la palabra. Gracias. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Uh -huh.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 Precisamente las ocho menos cuarto es tiempo para recordar a nuestra audiencia, por si se han conectado ahora mismo, si se han levantado ahora mismo, las noticias más destacadas que les hemos contado a las siete de la mañana. Antonio. Las noticias más destacadas son, eh, una de ellas, Futurmoda, porque se inauguró ayer, se cierra hoy, y las esperanzas de los empresarios, de los componentes para el calzado están puestas en esa edición, la 47. Esperan tener muchas visitas, al menos 4.000 visitantes, las, el mismo número, las mismas cifras que ediciones anteriores. Y a pesar de la guerra y a pesar de la crisis que nos ha Cuesta caído, a pues a pesar de ello... Están, han realizado un magnífico trabajo, lo pudimos ver ayer, han mostrado sus colecciones para el próximo verano de 2023, esperan que los fabricantes compren sus productos y tienen el apoyo de las instituciones públicas, porque tanto el alcalde como el conseller de Economía estuvieron en la inauguración de la feria y destacaron la gran responsabilidad y el gran esfuerzo que está realizando este sector para hacer frente a esa inflación.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 Un 4% para este año y un 3% para el próximo, mientras que la patronal ha señalado que el sector se enfrenta a un momento muy delicado por todo lo que estás hablando, Ross, por el aumento de los costes energéticos, por la falta de materias primas y por la guerra de Ucrania. Bueno, pues hay más preocupaciones. La de los vecinos del barrio Porfirio Pascual, porque crece la inseguridad ante la aparición de nuevos socavones. Y el equipo del Gobierno pues, ya ha tomado cartas en el asunto. Ayer mismo el concejal de mantenimiento Héctor Díez explicó que se han realizado reconocimientos del terreno con el propósito de estudiar qué ha sucedido y dar una solución a los vecinos del barrio de forma inmediata. No habrá que esperar a que lleguen esos fondos europeos para la rehabilitación integral. Se han puesto en marcha. Críticas, en este caso, del Partido Popular hacia el Gobierno porque critica que se haya cerrado el aparcamiento en superficie del barrio de la Zapatillera, en Candalix, sin haber dado una alternativa a los vecinos de la zona para poder aparcar sus vehículos. Este cierre se lleva a cabo para convertir este solar en lo que era un huerto de palmeras y lo van a hacer con los fondos SEDUSI. Y estas noticias eh, que hemos dado a las 7 y que seguiremos dando a las 8 y a las 9, pues nos gustan, nos gustan y mucho, porque es reconocer el mérito y la valía y la huella que dejan muchas personas de Elche por su trabajo. En el caso, es, estamos hablando de un caso muy especial porque la ciudad ya rinde homenaje al profesor de filosofía Eduardo Vaquero. Falleció hace tres años en el incendio de su casa y... La ciudad le ha dedicado, el equipo de gobierno le ha dedicado la calle donde está situado el Instituto de la Asunción, precisamente el lugar donde trabajó durante décadas y donde despertó una gran admiración de todos sus compañeros, del alumnado, dejó una profunda huella por su gran humanidad. Del Elche Club de Fútbol, Paco Gómez nos comenta que Joaquín Buitrago, el, el presidente del Elche Club de Fútbol, ha afirmado que quiere tener a Francisco por mucho tiempo en el banquillo. En la relación de una futura negociación están con el entrenador para seguir dirigiendo el equipo en las próximas temporadas.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 met her from the start I'm so proud I am the only one who is special in her heart the girl Time, because she's mine Tell you I'm the one for her Cause she said I love her mind The girl is mine junto a Paul McCartney en la está The Girl is Mine Vamos con el deporte a estas horas de la mañana El que nos trae cada día Paco Gómez, buenos días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 Son las 8 de la mañana, está lloviendo, como dice Bordonado, de forma muy débil y la temperatura máxima que alcanzaremos hoy es de 15 grados. Comenzamos aquí la segunda hora del relato de las noticias de esta jornada, jueves 24 de marzo. Futurmoda, la feria más importante de los componentes para el calzado, abrió ayer sus puertas en IFA y cierra hoy. Y además abrió con mucha incertidumbre por la crisis económica. El elevado precio de los carburantes y la falta de materias primas está siendo uno de los principales problemas a los que se enfrentan los expositores de componentes. El consejero de Economía fue el encargado de inaugurar el certamen y durante la primera jornada de la feria estuvo allí nuestra compañera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 O, eh, organización del trabajo solo plantearon adaptar la normativa y una subida salarial contenida. Los sindicatos reclaman una subida del 4% para este año y del 3% para el próximo cada año con, además con una cláusula de revisión del IPC real. Este es el punto en el que ambas partes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 se va a llevar a cabo un estudio para buscar una solución que aporte seguridad a la zona y, al, y a los vecinos. Yanire Perona nos cuenta cómo y cuándo se iniciarán estos sondeos. Buenos días. Así es, Ros, buenos días. Tal es la preocupación por parte de los vecinos que se han recogido firmas para pedir al Gobierno municipal que ponga una solución inmediata a esta problemática.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 Abrimos el capítulo de las críticas políticas porque el Partido Popular considera que no se puede suprimir las 200 plazas de aparcamiento de Lord de Rastoy en el barrio de La Zapatillera. Ya se ha cerrado para convertirlo en zona verde sin dar una alternativa a los vecinos de esta zona. Escuchamos al portavoz del Partido Popular, Claudio Vilaver. Absolutamente innecesaria.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 Que el propio Partido Socialista despreció y que ahora, desbordado por los acontecimientos, dicen que es un éxito propio. Y el concejal de Políticas Inclusivas, Mariano Valera, pues ha rechazado las críticas eh, de la presidenta de la Asociación Soles Sin Voz, dedicada al espectro autista. Niega que se les haya abandonado y que no se atienda sus peticiones. Escuchamos a Mariano Valera.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 y una gran humanidad.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 en el refuerzo de, o en las clases de apoyo del alumnado de bachillerato. Escuchamos a Tere Agulló, docente jubilada. Y de esa manera a aprofitar la potencialidad de acción que el professorat jubilado encara tiene, eh, molts de nosotros en eh, nos sentir capaces de aportar cosas a la sociedad, de eh, poder mejorar eh, el día a día, tanto Nostre como Agro. Y el tradicional eh, concurso de Belles de Serra pues, se llevó a cabo ayer miércoles. Eh, fue el miércoles central de Cuaresma, tras dos años sin celebrarse. Nos da detalles de, este, de esta tradición nuestra compañera Iciar Martínez. Buenos días.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 Y en poco más de dos semanas será Domingo de Ramos, pero hasta entonces son muchas las actividades organizadas en Cuaresma. Precisamente ayer tarde se presentaron los cargos y la revista de este año de la Semana Santa, pero además se inauguró la exposición de los trabajos del octavo certamen escolar de dibujo y pintura sobre la Semana Santa, así como el noveno de tronos en miniatura organizado por la Junta Mayor junto a la Concejalía de Fiestas. Esta exposición se podrá visitar hasta el 8 de abril en la sala cultural en el ámbito cultural del corte inglés y la asociación de amigos de los humedales del sur ha solicitado por escrito a la consejería de transición ecológica que inicie un expediente para suprimir un coto de caza en el parque natural del hondo la asociación considera que este coto se constituyó en el año 2015 de forma irregular incumpliendo lo establecido en la normativa vigente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 ...del Parque Infantil de Tráfico. De, ...de convertirnos en una escuela de factoría de ciclistas... ...para inundar, como bien decía Esther, la ciudad de, de, de bicis... Y, ...y permitir ese cambio modal que, que pretende Elche... ...pues hemos eh, sumado eh, diferentes actividades... ...sobre todo hemos intentado potenciar... ...aquellas que iban a sumar ciclistas verdaderamente... ...es decir, no aquellos convencidos... ...o que querían perfeccionar un poco más... ...que también son bienvenidos... ...y el mundo educativo que nos, que nos llena la agenda de lunes a viernes... ...sino otro tipo de actividades fuera de ese horario de mañana... ...como son las actividades transescolares por la tarde... ...para aprender a llevar la bici con, con los niños... ...que están funcionando realmente bien... En, ...en tan solo tres o cuatro sesiones de las nueve... ...que componen cada curso están ya... ...en un 80 o 90% de los alumnos eh, circulando. Y hablamos de Faco Elche... ...el congreso que no ha parado de celebrarse... ...pese a la pandemia, abre hoy sus puertas... Y aunque el pasado año tuvo que trasladarse a IFA para adaptar las medidas de seguridad por la COVID, este año su cita anual vuelve a llevarse a cabo en el Hotel Huerto del Cura. El Congreso cuenta ya con más de un millar de asistentes. La gran novedad de este año es la presentación del nuevo colirio para el tratamiento de la presbicia o vista cansada, que se va a comercializar en España muy pronto. El oftalmólogo Fernando Soler, que es quien dirige... Este Congreso ha afirmado que va a ser un faco elche que va a batir récords y ha explicado lo que supone un evento como este para la ciudad, por su también repercusión, no solo científica, sino económica. Y hablamos ahora de emprendimiento rural, porque el Grupo de Acción Local, ASIR, ha puesto en marcha una campaña para impulsarlo en las pedanías de Elche. El objetivo de esta iniciativa es dar a conocer las ayudas económicas de los fondos europeos líder que van a salir en breve y que están dirigidos a la creación y mejora de empresas de los municipios y pedanías del territorio gestionado por este grupo de acción local que, de la Asociación para la Sostenibilidad e Innovación Rural. Bajo el lema Creer, Crear y Crecer, GAL ha programado jornadas formativas, un plan de promoción y atención técnica personalizada para solicitar estas ayudas, nos lo cuenta El presidente de este grupo, Pascual Serrano. El establecerse en el medio rural yo creo que es una oportunidad única y estas ayudas pueden, ayudar, pueden ser un camino para, para que la gente que, que decide emprender eh, eliminar barreras, ¿no? porque vamos a cubrir esas dificultades que es emprender en rural. El presidente de Hostelería de Elche, Marco Antonio Pomares, y el gerente de esta casa de Teleelche, Manuel Sola, han firmado un acuerdo de colaboración para realizar actividades de interés mutuo, con especial atención al mercado laboral del sector de la hostelería y del ocio. La primera acción que van a emprender de forma conjunta es una campaña de comunicación en, la emisora, en esta emisora, Teleelche Radio Marca, para impulsar la oferta de trabajo en un sector que necesita profesionales cualificados. Este proyecto incluye además de cuñas y spots la emisión de entrevistas de reconocido prestigio para poner en valor la importancia del sector hostelero y las posibilidades para desarrollar una carrera profesional de éxito. Bien clave de sucesos, les contamos que la policía local ha detenido a dos hombres por tráfico de drogas después de darse a la fuga y protagonizar una persecución policial. Los hechos tuvieron lugar el pasado 12 de marzo, cuando una patrulla dio el alto a un coche porque sus ocupantes no llevaban el cinturón puesto. Al pedirles la documentación aceleraron y emprendieron la huida. Durante la persecución lanzaron una bolsa por la ventanilla con más de 400 gramos de una sustancia que supuestamente era hachís. Además, el vehículo se metió en dirección contraria por una calle, momento que aprovecharon los agentes para interceptarlos. Tras la identificación, comprobaron que el conductor estaba reclamado por un juzgado de denia y en la prueba de drogas, los dos dieron positivo. Y este mes, el proyecto de renaturalización del río Vinalopó ha provocado el debate público y político. Compromís defiende quitar todo el cemento para devolver al río su paisaje natural y el PSOE ha paralizado esta actuación porque no ve muy claro su viabilidad debido a los problemas que están teniendo la, la, esta ladera del río con socavones en demasiados puntos En medio de esta polémica hemos querido preguntar a los promotores del proyecto Víbora su opinión En el 91 el grupo artístico Sbarcero formado por Andreu Castillejos Casto Mendiola y Juan Llorens fueron los que consiguieron realizar el mural más grande del mundo colocando a Elche en el libro de los récords Después se repintó todo el cauce del en su tramo urbano y ahora se trabaja en el tercer proyecto víbora juan llorens ve bien que se quite el cemento pero si al final no se va a hacer ha señalado que ya tienen la propuesta para dar continuidad al víbora en 2023 pretenden pintar con materiales mucho más sostenibles como el blanco de españa varias figuras sobre lo que ya hay para que puedan verse desde arriba desde el aire.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 Perdóname, perdóname, un universo, perdóname, perdóname. Todo lo que escondo cuando tengo miedo se hace realidad dentro de este silencio. Puedo ser como el viento. se aparecer Perdóname perdóname Als cuando había tiempo y heb, no entiendo ik he perdido En un solo ik Mm-hmm. Hey.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 Recibimos aquí en los estudios de tele Radio Radiomarca a Paco Gómez. Buenos días, Paco. Hola, Antonio. Buenos días. Hola, Rol. Buenos días. Buenos días, Paco. Pregunta. Vamos a tener al comité de competición que de momento no, ha, no se ha pronunciado, pero no. parece que está estudiando el tema. <coughs> bueno, lo cierto es que al no haber jornada de primera división claro. Ay, se lo han tomado con mucha calma y la verdad es que cada uno puede interpretarlo como quiera, pero yo lo tomo como lo que es que cuando no hay liga en primera división sí. se lo toman con más calma se y toman bueno toman una semana de vacaciones. Sí, normalmente son los miércoles los miércoles a las dos de la tarde es cuando ellos suelen colgar los fallos en la web de la Federación Española de Fútbol, pero lo cierto es que ayer en toda la tarde no colgaron nada, se espera que hoy pueda ser, pero bueno, del comité de competición te lo puedes esperar cualquier cosa, no Tienen mucho estrés, es lo que te puedo decir. Así que bueno, pues esperando. Lo que sí eh, dejó ayer claro el presidente del Elche es que, aunque ellos saben eh, que normalmente este tipo de acciones se castigan y se ciñen el Comité de Competición a las actas arbitrales, pero ellos son optimistas porque han enviado imágenes, además de un informe pericial de un experto en lenguaje facial, un perito judicial. Vamos, yo creo que el Elche no se iba a arriesgar a hacer el ridículo si no tiene muy claro, no va a contratar un experto judicial, si no tiene muy claro que en las imágenes eh, se ve y se oye algo distinto a lo que pone el acta. Así que bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede y bueno, pues a esperar a ver la decisión del comité de competición. Pues esperaremos. Donde no habrá que esperar mucho en la renovación del míster, ¿parece? Bueno, ahí, cuando dos se quieren gana, esto suele acabar en matrimonio, ¿no? Eh, Francisco ya le preguntamos hace unas semanas, él decía que lo primero era que quería salvar al equipo, pero que él estaba a gusto aquí y que se sentía muy reconocido desde su llegada. Y ayer, pues el presidente del Elche, la verdad es que le echó bastante piropos, ¿no? Desde su llegada dice... Que el equipo es un equipo muy competitivo, muy bien trabajado y que no lo dice por ganar o perder porque se perdió contra el Valencia y siguen pensando lo mismo. Y además dijo que eh, la intención del Elche es que Francisco esté mucho tiempo en el Elche, o sea que eh, se, le pon se le propondría una renovación de varias temporadas eh, con lo que se le daría bueno, pues toda la confianza para... Un proyecto de largo plazo, ¿no? Se entiende que es el entrenador ideal porque ha calado con la filosofía, eh, con ese punto de osadía que tiene que tener un entrenador en primera división con un equipo modesto, Francisco lo ha demostrado, y como digo, cala y, y bueno, coincide con la filosofía también del propietario, de Christian Bragarnitz. así que bueno, pues vamos a ver. Primero, se debe conseguir la permanencia, luego la renovación del entrenador y a partir de ahí, La de los futbolistas, hay ya cuatro o cinco con los que se ha hablado, aunque es cierto que muchos de ellos están ya en el mercado, eh, como el caso de Pere Milla por el que se ha interesado el Valencia, ni que decir tiene que Lucas Bollet tiene los ojos de media Europa en sus espaldas, un Lucas Boyé que eh, bueno, pues está con, <coughs> con la selección de Argentina y eso supone duplicar o triplicar su, su valor de mercado. Y bueno, pues en definitiva eh, todo está pendiente de que el Elche consiga esa permanencia, si no matemática, si al menos virtual. No estaría mal, perdón, Ros, que marcara un golito Lucas Boyé con Argentina. Me estaría muy bien, cada ¿El? gol de, de Boyé con Argentina puede valer 3 o 4 millones más sí. para, para el Elche Club de Fútbol. Todos dan por perdido a Lucas Boyé para este verano, pero bueno, no se descarta y el Elche lo valora el, eh, alrededor de la figura de Lucas Boyé. Abanderar un, un proyecto de un elche grande porque hasta el momento desde que llegó Bragarnich los pasos que él quería se están dando no primero el ascenso luego asentarse en primera división y bueno esta segunda permanencia debe significar ese camino como sois eh pensáis en el dinero ¿eh? no en el buen juego de que Lucas Boye venga con una buena reputación de todas formas Paco en lo que estabas comentando de Francisco Yo pensaba que a los entrenadores solo se les renovaba año tras año, porque es que cuando no ganan o hay racha, siempre los liquidan, son los primeros en caer. Eso de que se les renueve tres años, eh, es, Yo creo que es un error. ¿Eh, claro. Yo creo que es un error, por eso ayer nos sorprendió las palabras de, de Buitrago, ¿no? muy valiente, diciendo que lo quieren para muchos años. Porque los entrenadores, y además cada vez más los entrenadores jóvenes piensan en eso, ¿no? Un año, una temporada, y a partir de ahí no nos atamos, eh, porque al final los resultados, fíjate, Luis García Plaza consiguió ascender al Mallorca eh, ídolo, en ídolo en la isla Pensaban que iba a, estar, iba a ser el Ferguson del Mallorca Y ya lo han echado, ¿no? Pues estos son los entrenadores. Como tengas una racha de tres derrotas consecutivas, eh, es que te vas a la calle. Entonces, Yo creo que es un error lo de los contratos de larga duración. Me parece muy bien que sean de corta duración y por objetivos. Y oye, ¿consigues este objetivo? Pues renovación. ¿Consigues este otro? Pues renovación y también eh, una cantidad económica. Yo creo que así es el, el fútbol mucho más moderno eh, en los tiempos actuales que vivimos que el anterior. Lo que pasa es que todavía los coletazos de los contratos de larga duración vienen del fútbol antiguo, ¿no? Pero yo creo que cada vez más se impone el fútbol modelo con el fútbol moderno con ese modelo de contratos de corta duración. Gracias, Paco. Pues nada, a vosotros que paséis un feliz día. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.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 Son las 8 y 35 minutos de la mañana y antes de conocer cómo se va a circular o cómo se está circulando por las principales calles de la ciudad vamos con el consejo del día de la empresa mixta IWESDELCH En IWESDELCH queremos estar cerca de ti Usa el agua de forma responsable y reduce tu consumo El váter no es una papelera No tires toallitas, compresas, bastoncitos ni restos de comida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 bares para vivirlos. Son las 8 de la mañana 38 minutos, la temperatura es de 13 grados 8 décimas y aquí en la ciudad sigue chispeando las calles mojadas. Y sabemos lo que significa eso cuando se acercan las 9 de la mañana a partir de las 8 y media. Nos marchamos a la sala de control de tráfico para que Jesús Iniesta nos cuente cómo está en este momento. Buenos días Jesús. Hola, buenos días Antonio. Pues efectivamente sigue lloviendo y eso hace que cojamos más el vehículo, aumentando así el tráfico, haciendo más complicada la circulación. Una vez finalizado el tráfico de entrada a los institutos, nos vamos acercando a la hora de entrada a los centros de primaria. Ahora mismo la circulación es más densa en los accesos y salidas de la ciudad por la avenida Alicante, avenida de Santa Pola, avenida de Novelda, Ronda Oeste y avenida de Crevillente.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 En Teleds Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo.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 Pues son las 8 y 41 minutos de la mañana y es tiempo para abrir esa ventana a las noticias que recogen los principales diarios de este país, que sin duda, seguro a Antonio Bazán, nos vas a acercar esos titulares, eh, sin duda muchos recogen ese sangriento aniversario. Un mes se cumple hoy del estallido de la guerra en Ucrania. Comenzamos con el país. En el país, en eh, portada, evidentemente, bueno, pues, milicianos eh, preparándose para la guerra. Población civil de Odessa recibía ayer instrucciones en el uso del armamento para resistir a las tropas rusas. Y es que Ucrania resiste un mes después. Ese es el titular en el país. También hace referencia, con una fotografía de una caravana de camiones por una autopista, Sánchez ofrecerá más ayudas al transporte al recrudecerse el paro. Y de Rabat también se habla en el país porque indica que Rabat reabre el tráfico aéreo y marítimo con España tras el giro en el Sáhara. Lógico, algo nos tendrían que dar. Cierto, continuamos y nos marchamos ahora a ABC. Estamos siempre una fotografía en portada. Un niño, una fotografía tierna, dura también. Pasa por encima de una verja de unas manos a otras. Un mes con la infamia. Lo que Putin concibió como una invasión relámpago de Ucrania se enquista con millones de refugiados. También hace referencia a que dos militares analizan las estrategias de Putin, la comunicación, otra táctica bélica y Kamishin, el hombre que desde un vagón y con un móvil protege los trenes del Éxodo. Antonio, ¿Cómo recoge, ¿cómo recoge la guerra y cómo recoge las consecuencias de la huelga de transporte en, en España? Hombre, hay una noticia que yo creo que a todos nos, eh, nos gusta y estábamos esperando. Indica con fotografía en portada primeras fisuras en el núcleo duro del Kremlin. Es una mm. guerra que quizá tenga que... Perder Putin desde dentro y no desde fuera. Ojalá. También hace referencia al mundo en su portada a Rabat, que reventó la estrategia de Sánchez al jugársela con la carta. Cuando vaya a Marruecos, recuerde que no tiene el apoyo del Congreso. Es lo que los partidos le indican a Sánchez al hablar del Sáhara. Y por último, no, vamos la razón. La Razón en portada, fotografía del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta. El gobierno dice que hay que apretar los dientes hasta el 29. ¿Qué hace ya eso? Y foto de Ucrania, porque hay un bombero con un... intentando apagar un fuego. Ucrania resiste ante Putin un mes después. Es el resumen que tenemos y es lo que pueden ver en los periódicos nacionales hoy. La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. I was Estamos escuchando desde ya hace semanas la polémica sobre el proyecto de renaturalización del río Vinalopó. Compromís y diversos colectivos medioambientales y sociales apuestan por quitar el cemento, el hormigón del río, para devolverle su paisaje natural. Mientras que el equipo de gobierno, el PSOE, pues, ha paralizado este proyecto porque no ve muy claro la viabilidad del mismo, pero... ...en medio de esta polémica surge o nos ha surgido una duda... ...¿alguien se acuerda del proyecto Víbora?... ...ese proyecto que comenzó en 1991 para embellecer esta ciudad... ...colocarnos en el libro Récord Guinness... ...y dejar un punto de interés turístico... Eh, ...como es ese gigantesco mural... ...que se pintó en el 91 y que de forma periódica se vuelve otra vez a repintar. Pues bien, vamos a hablar con uno de sus promotores, porque el grupo es Bas Cero, formado por los artistas Andreu Castillejos, ya fallecido, Castro Mendiola y Juan Llorens, fueron esos promotores. Pues hoy eh, queremos hablar con Juan Llorens. Buen día, Juan. Buen día. Buenos bon días. Buen día. Juan, Juan eh, eh. ¿tú cómo estás viviendo esta polémica de la, de la supresión de, del cemento del río Vinalopo? Wel, ik ben ilusionado porque want ik weet niet wat ik wil en maar voor mij is het een kambi en het zou straordinar zijn de en de rij de rij bent. Ik heb een de en hij was in en hij was in het rij, en hij was het rij, was in het rij, van en en cada queden cuadros y queden fotos de cuán Pintado en allí. Y ahora, pues bueno, estoy orgulloso de haber, según tú, uno de los promotores del proyecto de que Persan se te olvida decir que Mendiola también va a faltar. Sí, va a faltar. Y que el único que queda es obvio. Ya usé. No voy a tan soles. Juan, este quintanen, que tú sí estarías a favor de llevar todo el cement del río. Mira. A nosotros no nos importaría. Dic a nosotros porque conte también en todos los compañeros que de, de Dinamarca están seguint el proceso. Eh, están todos hábitos de tornar a pintar. Pero en el caso de que no se pudiera pintar porque se fuera una otra cosa en el proyecto en, en el rio, a nosotros el caos del río se ha convertido en un terreno artístico en el que igual pueden pintar que pueden posar bombilletes veces claro. de Nadal alrededor del río y <laughs> fer creates creacions claro. eh, bueno, aspectes, e, Aso no? ja u sabem, sabem de qué sí. de qué sou eh, Sí, es un centro es eh, un terreno de creació, de creatividad en el que a voltes de una manera chistosa y tal, pas que som se buiga ser defensors del cement. Y estar ahí, en dat is niet zo. Nee, dat is niet zo. Nee, dat is niet zo. dat is dat que niet zo. Nee, dat is niet zo. Nee, dat is niet zo. Nee, dat is niet zo. dat is niet zo. Nee, dat is niet como volém palmiral o sí. el director del del fondo Lorenz Lorenz como no no no néma falar del projecte o del futur d'aquest projecte de renaturalització perquè no sí. és el cas. Jo volia parlar amb tu del projecte Víbora perquè de moment ah, de moment eh va sí. pa... teniu teniu hines per a tornar a repintar el que, el supon, riu si no el, el cement no va tocarse de moment i ja het dit el PSOE. Pues, ara, què passarà? Que... Eh, ¿Cómo pues, com va el proyecto Víbora? Eh... Pues ahora, sí, ahora te cuento. Nosotros van a tener una reunión en ecologistes, uh -huh. que también, pues que nos veían un poco en E-Mix, porque estaban pintando y en contaminando el río, etc. Etcétera, etcétera. A pesar de todos los esfuerzos que habéis tenido para sacar el veneno a las pinturas y de sales neutres como si fuera un yoghurt, pero eh, eh, están en cara de empedernirse en que no, en que cae en contaminante y tal. Bueno, en la última reunión, en el último caso de que eh, eh, fuera china, de que fuera contaminante y tal, había una otra solución. Y era sobre lo que hay pintatara, uh -huh. pintar en blanco de España, que es inofensivo totalmente, pintar en blanco de España perdamun los dibujos para good as que hay en asca es de esos gigantes de asca, que se ve desde desde el aire uh -huh. pues desde desde spans des de podríamos ahí una serie de elementos eh, podían ser animales o podían ser eh, no, no sé qué lo que podrían ser. Uh -huh. cada uno en la seva parcela faría lo, lo que pudiera. y ah, entonces i... simplemente sería en blanco pergamón de lo que hallara eso uh -huh. serviría de camenya y de fondo y uh -huh. es motivos que nosotros en damón sería el proyecto dibora 3 El projecte a vibra 3, te no da Juan, Juan, pues Juan, aprovat? De el que... Ajuntament, vos havid que sí, vos dona el visti plau. El eh, eh, Ajuntament sempre, mira, tots es, es que han estat, en els estan estat receptius, tots han estat para pa feo. la veritat és que no poden tindre que sea de ninguno. I, y bueno, la Consellera de cultura que allà, eh, Marga, pues també está receptiva a lo que a lo que fe. Lo que pasa que, claro, como hasta China, que si repunta, que si no repunta, la COVID está, y uh -huh. que vinden de de fora, que tienen que mobiliarse en avions, y todo esto, pues, estén centros gurales. Bolí en feo pues mira, para ser mes prudents, estén de sanjo para el 2023. Y vamos, yo penso que en el 2023 ya ja podéis en feo. Y entonces, como hasta sería una pintura mes breve, porque, claro, esta pintura de la pluja se va, el Banco de España tu sabes que pau faire y eso se va pues entonces sería un proyecto efímero efímero del tot, que que pues pues entonces en, en vez de cada este o la última se, seria un projecte, el vibro, el A3 sostenible a Dakar a la política sostenible, sostenible i, del momento innatural ecológico la etiqueta sí, sí, Moltpi sinds bedankt, Juan Llorens. Si Als we de chat, het projecte blijft vooral. Per a 2023, de volgende sí. entrevista is in en 2023. Bedankt. <laughs>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 8 de la mañana, 53 minutos y medio, la temperatura va a estar estable todo el día. Sobre estos 13,8, quizá lleguemos a los 15, y la lluvia pues, nos irá visitando un ratito sí, otro no, y las calles mojadas. Hoy les quiero hablar de alguien que cumple... Bueno, hubiese cumplido hoy 87, falleció en 2014. Su nombre lo vas a conocer, Rosmario. A ver... Pedro Pubil Calaf. Bueno, Ahí no. Háblame del vale. seudónimo. Peret. <risa> Hombre... Madre mía, la rumba catalana sí. eh, abrió tendencia totalmente, la rumba Me encanta, pop, Pérez. la rumba de Barcelona. En 1982 tras una visión se retiró de la música y se convirtió en predicador de la Iglesia Católica. Estuvo fuera sí. un tiempo ¿no? Eso es lo que hace ser tan rumbero. Seguramente. Uno se arrepiente sí. Hasta su regreso que fue triunfal en 1991 porque todo el mundo lo recibimos sí. con los brazos abiertos. Uh -huh. siguió activo hasta su muerte que fue un 27 de agosto de 2014. Fallecía con 79 años Hoy habría cumplido 87 Esta mañana comenzábamos con el himno a la alegría con ¿Sí? Miguel Ríos porque hoy se cumple un mes de la guerra de Ucrania y ahí Peret nos daba una fórmula para ser feliz ríe y sé feliz, claro. es verdad canta y sé feliz <risa> ah, cantando, bueno, da igual pero hijo sí, sí, lo he sí, convertido en la risa lo necesitamos Antonio escuchamos a Peret esta mañana para recordarlo a este qué maravilla. inventor de la rumba Desde catalana logo. qué y maravilla que nos traigas esa canta canción. y sé feliz Venga, vamos a hacerlo, venga, vamos a cantar. Vamos Antonio, allá. venga, ¿te atreves? Ahora no, empieza, empieza, no. que sí, que sé que tú afinas mejor que yo. Vamos a escuchar a Pérez. Cántame, Antonio. Alegría, alegría. si queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, canta y ser feliz. Si la canción que yo canto no te llena de alegría... Por más cosas que te diga no sirve nada no. Si no tienes quien te quiera ni a quien decirle te quiero buscar amor con dinero no sirve nada no. Si eres tan inteligente que nadie puede entenderte enfadarte con la gente no sirve nada no.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 Als si para olvidar las penas neemt, dan moet je het goed doen. Als si le paras a una rubia, als je por la autopista, en luego een es un bent, no, no sirve je nada, no sirve de nada, no sirve je nada. dan moet je leven. Als je leven bent, dan moet je leven. Als je Para disfrutar, cantar, cantese feliz, cantar conmigo para tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar, cantar, cantese feliz, cantar. Ay, si queréis tener cantar, alegría si sí, cantar, que para disfrutar, cantar, canté feliz, cantar conmigo para que. ...canta y se feliz, canta y se feliz... ...cantar y cantar... ...en Telelch Radio Marca, La Glorieta... ...el programa que madruga contigo. Las últimas noticias de la ciudad... Te las contamos de lunes a viernes en el informativo de la una de la tarde con Marga García, Teleelch, Radio Marca. Nos gusta Elche. Ya podéis trobar a Elche el contenedor del psicotel Residus Recicla el cartuchos de impresora, bombetes LED y de bajo consumo. Piles y baterías, acumuladores, Cicotel electrodomésticos, CDs y DVDs.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 El despertador de Elche, con toda la información local. Son las nueve en punto de la mañana y qué lástima, Antonio, que qué este, programa, este programa no esté conectado ya. Con la televisión, con la señal de la televisión de Tele, porque ustedes hubieran visto cómo se ha marcado Antonio Bazán la rumba de Hay tele. quien va al gimnasio y otros lo bailan. ¿Qué quieres que te diga? No. Fíjate, se me han olvidado ya las noticias, las preocupaciones, los problemas ah. con esta, esta canción de Canta y Sé Feliz. Bueno, nosotros vamos a cantar las noticias, vamos a intentar ser felices. Por ejemplo, vamos a hacerlo todo en positivo. Futur Moda abrió ayer.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 Y vamos a buscar más eh, noticias positivas porque Futurmoda ha abierto sus puertas en una semana donde pues continúan las negociaciones entre patronal y sindicatos por el convenio colectivo del calzado y como siempre el tema de la subida salarial pues es el punto que ambas partes están muy alejadas. Los sindicatos piden un 4%, la patronal dice que ahora no es el momento y lo bueno es que desde Comisiones Obreras han dicho que se sigue avanzando en otros puntos que también son muy importantes y que volverán a sentarse, y esto es lo importante, el próximo 30 de marzo. Así que toda la suerte para esa negociación del convenio colectivo y también espero que se aplique el convenio colectivo del calzado en todas las empresas. Y con el lema precisamente de contener los precios, proteger el empleo, ayer se llevó a cabo, a pesar de la lluvia, esa protesta contra la subida pues, de los precios, contra la inflación. Se llevó a cabo la protesta convocada por UGT y Comisiones Obreras, bajo el lema contener los precios, proteger el empleo. Y uno de los problemas más graves que tenemos en estos momentos es el de la huelga de transportistas, porque dice que en todo el país está sufriendo ya un desabastecimiento. Pero aquí en Elche, pues hay muchos mercados, como por ejemplo el Central, que han anunciado que garantizan el abastecimiento de sus productos de cercanía. El mercado central de abastos, pese a la crisis del transporte y ...a la falta de materias primas procedentes de otros países... ...se ve reforzado, aseguran por su política de producto de cercanía... ...y evita el desabastecimiento de sus negocios... ...y esto mismo lo podemos trasladar pues a otras actividades comerciales... ...porque tenemos una despensa aquí también... Eh, ...que es el Camp Delch. ...hay mucho producto de alimentación de cercanía... Y abrimos ahora el capítulo de eh, los asuntos municipales. Hay mucha preocupación en el barrio de Porfirio Pascual por la cantidad de agujeros, de socavones que se, san, se están abriendo, sobre todo por estas lluvias tan pues, in, incesantes, no paran. Pues bien, ayer el portavoz del equipo de gobierno, Héctor Díez, pues, anunció que, que, cómo lo van a solucionar.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 Y nos ocupamos ahora del trabajo de la oposición. El Partido Popular sigue con sus críticas al equipo de gobierno por llevar a cabo actuaciones que castigan al conductor en esta ciudad. Consideran que no se puede suprimir las casi 200 plazas de aparcamiento de Lor de Rastoy en el barrio de La Zapatilla sin dar una alternativa a los vecinos de la zona. También los populares pues, han aplaudido la decisión del alcalde de destinar 5 millones de euros para ayudar a las familias, autónomos y empresas a hacer frente al incremento de los precios de la luz, pero el líder popular eh, Pablo Ruz ha recordado que estas ayudas llegan tarde, que ya las reclamaron ellos hace siete meses. Y el edil de políticas inclusivas Mariano Valera pues ha rechazado las críticas de la presidenta de la asociación Solés Sin Voz, dedicada al espectro autista. Niega Valera que se les haya abandonado y que no se atienda sus peticiones, dijo ayer que se hace todo lo contrario y por otro lado la portavoz de Ciudadanos Eva Crisol ha propuesto al equipo de gobierno, lo hará en una moción que llevará al pleno de del lunes, que se instalen baños públicos en las zonas más concurridas y turísticas del municipio. Precisamente hoy sabremos si Eva Crisol continuará o acabará este mandato municipal sola en el grupo municipal o eh, acompañada porque hoy Eduardo García Ontiveros, ex portavoz del grupo de Ciudadanos, expulsado por su partido dará a conocer su decisión de si continúa como concejal no ha escrito o devuelve el acta de concejal a su partido a Ciudadanos que ya se le ha reclamado hace dos días cuando se conoció la sentencia que desestima la demanda que García Antiborios puso contra su partido por su expulsión. Cerramos el capítulo de la oposición y seguimos con más asuntos. La ciudad ha rendido homenaje al profesor de filosofía Eduardo Vaquero al dedicarle la calle donde se sitúa el Instituto de la Asunción, el centro educativo donde trabajó como catedrático y donde se ganó la admiración de todos sus compañeros y también del alumnado dejó una profunda huella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 Su hija Sofía subrayó el orgullo que significaba para su familia este homenaje y de su padre pues constató su gran valía, honestidad, espíritu de trabajo, compañerismo y gran humanidad. Precisamente si Eduardo Vaquero continuara vivo, seguro que se implicaría más también en, como antiguo docente en las aulas, porque el profesorado jubilado del Instituto de Carrús Carrus ha puesto en marcha un proyecto que bajo el lema lema Carrus tiene como objetivo lograr que los antiguos docentes sigan implicados para promover actividades culturales. Hoy en el Salón de Plenos del Instituto de de se llevará a cabo la presentación del libro Diario de una Pandemia escrito por Susi Brotons, profesora jubilada del centro. Además se van a celebrar talleres de teatro, conferencias de literatura y otras actividades. Y Y de de El tradicional tradicional El concurso de Les Belles de Serra se llevó a cabo a pesar de la lluvia, tras dos años sin celebrarse por la pandemia y nos sirvió para reírnos de nuestros problemas. Nos da más detalles de este concurso. Iciar Martínez, buenos días.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 que, bueno, si, si no conocéis una cosa, no se puede amar. ¿eh? Entonces, claro, conociendo e estas raíces nuestras que vienen desde la época medieval, pues en entiendo que es una cosa para mantenerla. ¿eh? Y entonces, bueno, cuando ya sus abuelos dejen de, de hacer la bella serra, que, que, que sean ellos los que lo sucedan. Y hoy se abre Faco Elche, se inaugura esta tarde, vuelve al Hotel Huerto del Cura. Cuenta con más de un millar de personas inscritas y la gran novedad de este año es la presentación de un nuevo colirio para el tratamiento de la presbicia o vista cansada. Por otro lado, la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur ha solicitado por escrito a la Consellería de Transición Ecológica que inicie un expediente para suprimir un coto de caza en el Parque Natural de Londo. La Asociación considera que este coto se creó en el año 2015 de forma irregular, incumpliendo la normativa vigente en aquel año.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 y Crecer se ha programado varias jornadas formativas, un plan de promoción y una atención técnica personalizada para solicitar estas ayudas.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 de reconocido prestigio para poner en valor la importancia del sector hostelero y las posibilidades para desarrollar una carrera profesional de éxito. Y antes de hablar de la reunión que mantuvo ayer la directora general de la Generalitat de Comercio con las asociaciones de la ciudad, con el concejal del área, Felipe Sánchez, vamos a terminar el relato con... Eh, Una noticia en clave de sucesos. La policía local detuvo a dos hombres por tráfico de drogas después de darse a la fuga. Los hechos ocurrieron el 12 de marzo, cuando una patrulla dio el alto a un coche porque sus ocupantes no llevaban el cinturón. Al pedirles la documentación, aceleraron y emprendieron la huida. Durante la persecución, lanzaron una bolsa por la ventanilla con más de 400 gramos de Hachís, parece ser. Además, el vehículo se metió en dirección contraria por una calle, momento que aprovecharon los agentes para interceptarlos. La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán.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 Pasan 16 minutos de las 9 de la mañana, lo hemos anunciado, ayer hubo una reunión en el Centro de Congresos, importante para el sector del comercio, por eso queremos hablar eh, de lo que se acordó o de lo que se informó por parte de los responsables de la Generalitat Valenciana que acudieron a este encuentro. Y para ello tenemos con, con nosotros al concejal del área, Felipe Sánchez. Muy buenos días, buen día, Felipe. Hola, buen día. Eh, ¿Cuál fue el objetivo de esta reunión? ¿Qué había que decirle al sector del comercio en el CHE? Bueno, pues el objetivo de esta reunión es anticipar ya la información sobre las líneas de ayudas que la Dirección General de Comercio de la Consejería de Economía Sostenible eh, en aproximadamente un mes va a sacar dirigida al, al comercio y también a los, a los artesanos. ¿Pero estas ayudas se concretaron? ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, eh, eso está todavía eh, por concretar, sí que eh, la, la cantidad espe eh, específica que va a destinarse a cada línea, porque hay líneas nuevas, que es una de las cosas que también vino a informar la directora general, eh, y lo importante es que pueden ser ayudas que pueden llegar a, a más del 70% eh, de la cantidad que, sobre el objeto que se subvenciona, y que… Además, este año se han abierto, eh, aparte de las habituales, para la ayuda a la digitalización del comercio, a la dinamización, se han abierto también a las obras en los comercios, que es una de las peticiones que desde los comerciantes también era muy reiterada, ¿no? que, que cuando hacen reformas en sus locales, cuando recuban sus locales, en muchos casos se consideran obras y no entran dentro de las ayudas. Entonces, este año se abre la oportunidad de una línea de ayudas en las que, la reforma por cambio de carpintería, cambio de, de iluminación, todo ese tipo de cosas, de escaparates, eh, de, de alguna, alguna tabiquería, tabiquería menor de interior, pues puede ser subvencionada. Pues eh, fue importante entonces este encuentro, líneas de ayuda que en un mes, has dicho, no se concretaron, pero subvencionarían el 70% de lo que se solicita y que llegarían en un mes. Seguro. En, en un mes se publicarían la, la, la, eh, las bases y, y a partir de ahí ya se abre el proceso para que se puedan solicitar. Y en este encuentro, Felipe, eh, hubo... ¿Qué, ¿qué se pidió? El comercio, ¿Qué dice el comercio en estos momentos? Porque sabemos eh, lo mal que lo estamos pasando por eh, la inflación, pero también por esa paralización en cuanto al, al, al transporte de mercancías. ¿El comercio qué dijo? Bueno, en, en este caso no, no, no nos centramos mucho en eso porque las preguntas, las dudas que se plantearon fueron muy referidas a, a los objeto, al objeto de las ayudas, de las diferentes ayudas que, que, que pudieran ser. Sí que es verdad que yo previamente con la directora general de la Comisión previamente a la reunión eh, eh, hablándolo, bueno, pues la verdad es que se espera que, que, que la situación mejore en cuanto se establezcan medidas que vayan eh, a, a, bueno, a, a dar respuesta al problema que está teniendo la energía y a que, y a que se normalice también la situación en el transporte de mercancías. Que, que más preocup, que esto no es muy, muy coyuntural realmente, pero lo preocupante también es la falta de materias primas. Ya sabéis que eso venía anteriormente, una crisis de materias primas, que eso sí que también incide bastante en el comercio. Bien, eh, estas ayudas de la Generalitat Valenciana, que serán las autonómicas, ¿serán compatibles con esos 5 millones de euros de ayudas municipales que vais a dar al, al comercio también para hacer frente al recibo de la luz? En principio deben de ser compatibles. En principio deben de ser compatibles ambas. Sabéis que al final las ayudas lo que sí que tienen es una limitación y es el gasto que lo has tenido. No te pueden dar más ayuda de la que tú hayas gastado. ¿no? pero bueno, en principio las ayudas municipales se orientan de forma compatible y, y, la, y la experiencia nos dice también que las ayudas de comercio normalmente son compatibles. Bien, Felipe, ¿cómo está la dinamización de la actividad comercial? ¿Cómo está el comercio en el Che? Bueno, yo lo veo, lo veo ah, independientemente, dejando un poco al margen las circunstancias que, que, que estamos padeciendo últimamente, eh, realmente el comercio... Lo veo que, que, que está, en el, centro, en el centro está muy dinámico, en los barrios, eh, bueno, tiene, tiene, como siempre, ese efecto, ese movi esos movimientos que ya sabéis que el comercio, pues, se suceden a veces, lamentablemente, algún un, un cierre, pero enseguida eh, suele aparecer una, una apertura, y así es como, es como está. Ya no puedo decir que está estable a la espera de, de ver cómo se va resolviendo, eh, todos los problemas que al final son problemas globales que eh, acaban incidiendo de una forma también directa pues, al comercio de la proximidad. Pues muchísimas gracias Felipe por adelantarnos el contenido o por explicarnos más bien el contenido de esta reunión con el sector del comercio que mantuvisteis ayer en el centro de congresos con los responsables autonómicos. Gracias. Muchas gracias.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 Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es.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 reír lo normal es seguir la corriente pero nosotros hemos decidido no hacerlo porque solo siguiendo tu propio camino puedes crear algo único nuevo opel Mocha, menos normal más moca reserva fecha en prueba opel.com y te llevamos el nuevo opel Mocha a casa para que lo pruebes opel grupo marcos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 La Glorieta, con Rosmari La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. Faltan seis minutos para llegar a las nueve y media de la mañana y hablamos ahora de otra actividad cultural que se va a llevar a cabo hoy. Y es que a partir de este jueves y hasta el fin de semana se va a representar en el Centro Cultural del Escorchador la nueva producción de la plataforma de teatro amateur. Se trata del espectáculo La Sirena Varada. Y para hablar de esta obra, pues tenemos aquí en los estudios de Teleilchen Radio Marca a varios de sus directores y a la actriz protagonista. Tenemos con nosotros al director artístico y técnico Cristian Amoros, a quien damos la bienvenida. Cristian, buenos, buenos días. Buenos No ha venido solo, le acompaña a la directora de un movimiento artístico Teresa Aliaga. Muy buenos días. Buenos Teresa. días. Y a la actriz eh, protagonista Rebeca Aznar. Buenos días, Rebeca. Muy buenos días. Bien, pues vamos a comenzar con Cristian, el director, porque es sirena Varada, ¿Por qué esta producción? Pues la verdad es que eh, hacía tiempo que queríamos eh, llevar a cabo, tanto Teresa como yo, una producción de algo de teatro clásico español, ¿no? y como nos, nos gusta Casona, en cierto modo, tiene ese tema de fantasía a la hora de, de escribir, a la hora de hacer sus, sus montajes, nos llamó la atención esa piececita, eh, La sirena varada, que habla pues, sobre... Eh, ...los dolores de, de una mujer en, en, en una situación bastante complicada en su vida... Eh, ...con alrededor de unos personajes que unos intentan ayudarla, otros no... ...y, y ver un poquito esa evolución de, de, del personaje de... ...con unos trastornos quizá interesantes también... Uh -huh. y, ...y ver cómo lleva a cabo toda esa transformación del personaje... ...a través de su, sus dificultades, las ayudas y... ...las desventajas que, que le llegan. El hecho de que haya una directora de movimiento... ...eso significa que se le da mucha importancia al gesto. Sí, exactamente. Nosotros en general siempre que trabajamos... Eh, ...Cristian se encarga más de la parte de, de la dirección de actores... ...en lo que es profundizar en el personaje... ...sus emociones y, y las vivencias... ...y yo me encargo un poco más de lo que es limpiar cada movimiento... ...es decir, que la corporalidad del personaje... Existe y además de una manera eh, con una calidad de movimiento, que todo esté limpio, que esté justificado. ¿no? Entonces, eh, cosas quizá muy obvias, como cuando hay una relación de amor, que dos actores se, se toquen, se acaricien, eso a veces pasa desapercibido. Y, y parece algo muy obvio decir, bueno, llego, te acaricio porque es un momento íntimo y ya está, pero muchas veces hace falta incluso coreografiar porque, porque, bueno, a veces es que llegas y conoces a esa persona de dos semanas, no tienes la posibilidad de saber cómo tocar, que es algo pues eso muy obvio, pero que realmente no sabemos hacer de manera, pues, muchas veces intuitiva. Rebeca, te ha supuesto, supuesto dificultad trabajar precisamente a la, bajo las órdenes de Teresa y de Cristian, has sabido ser la sirena varada que te piden. Bueno, ya había trabajado con ellos en otros proyectos y la verdad que me he sentido muy cómoda porque bueno, nos tratan muy bien y, y, y la verdad que es muy fácil trabajar con ellos. Eh, eh, como actriz protagonista, para ti el personaje es una mujer, lo uh -huh. ha dicho Cristian, el dolor. Eh, ¿qué, ¿Qué representa? ¿Qué hace tu personaje? ¿Qué transmite? ¿Qué debe transmitir al público? Pues mucha emoción. Sirena es, es una montaña rusa de emociones. Eh, al igual está alegre, que en dos segundos está triste, eh, porque no se fía de nada, no se fía de, de nadie, porque ha sufrido mucho. Entonces eh, se mete en, en su mundo de fantasía porque intenta escapar de esa realidad, de esa, de esa vida que, que lleva. Bueno, supongo que Cristian ha sido un trabajo por fin. Además, eh, estrenáis este mes. Eh, es muy importante. Cuéntame eh, quién os ha apoyado, cómo han sido los ensayos eh, cuando hemos salido de una sexta ola eh, difícil para vosotros eh, ¿y, y, qué, y en el escorchador. ¿Cómo os van a recibir? ¿Cómo está todo preparado? Pues a ver, eh, a lo largo del montaje ha sido un poco complicado por, por el tema del temporal, sobre todo este, bueno, estas últimas también. semanas, que nos ha complicado mucho las cosas, nos hemos tenido que, que trasladar de, de local por, por problemas atmosféricos. ¿Vosotros estáis en las chimeneas del Algeps, Sí, sí. Pero es un local con condiciones para los ensayos, hay filtraciones, por eso de que, como me has dicho que os habéis tenido que trasladar... ¿No has venido a quejarte? No, no, no, obviamente Pero no. parece que te quejas, ¿no? A ver, un poco, pero porque eh, no solo es algo que nos afecta a nosotros eh, en el montaje de la plataforma, sino que dentro de la plataforma somos muchos grupos de teatro que, que tienen allí su local de ensayo, tienen allí sus cosas, y es cierto que eh, chimeneas, el, el espacio que tenemos, tiene filtraciones, humedades, y con, cada vez que hay un mal temporal... Aquellos se llegan a charcar, eh, goteras por todas partes e incluso saltan los plomos porque eh, hay alguna gotera que cae encima de un enchufe, ¿no? Y puede ser peligroso. Pero esto no ha pasado hoy. Esto Lleváis hoy... años en ese sí, local. Sí, esto lleva ya tiempo pasando. Con lo que de momento nos dan sede. No, no, ¿No tenemos. ¿No cabéis en el escorchador? No, no, el escorchador, ese tema ya es más complicado, es un poquito más complicado. Pero bueno, por suerte eh, tenemos a, a muy buenos compañeros que nos han cedido algunos espacios que ellos tienen, el escorchador también nos ha cedido eh, sitios para ensayar y demás. Por ese tema está todo, todo solventado, entonces no, no hay ningún problema. Vale. Y, y sí que hemos recibido mucho apoyo por parte de la plataforma, por parte de otros grupos que nos han echado una mano, otros directores que, que nos han ayudado con con quizá el tema de la composición musical, porque la, la música de la obra es, es propia, ¿no es...? Uh -huh. ¿Quién la ha hecho? Pues la ha compuesto David Amorós, eh, mi hermano, y Carlos Maciá, eh, director uh -huh. de Atrote Teatro sí. también. Eh, <coughs> Entonces, hemos una amalgama de, de, de muchos, de muchos eh, artistas, en cierto modo, que... ...que han intentado volcarse en, en esto... Uh -huh. ...también tenemos eh, entre los actores... ...al diseñador del cartel también... ...que ha hecho muy y, buen trabajo... Y Teresa, ¿la música es fundamental en esta producción? Sí, eh, en general... ...bueno, como ya he dicho... ...nosotros siempre trabajamos con, con el movimiento, la danza... ...aquí digamos que la danza no ha existido como tal... ...pero recae, hay mucho peso en el, en el movimiento... ...porque es, es fundamental para crear cualquier personaje... ...para trazar eh, cómo se mueven en el escenario... ...crear eh, transiciones... ...porque hay cosas que no se cuentan en la obra... ...pero que de un acto a otro hay que, hay que representar de alguna manera... ...hay que contarlas... ...entonces nosotros siempre le damos esa importancia... ...entonces cada vez que, que tenemos que, que montar una transición... ...una coreografía o un momento clave... ¿no? Uh -huh. un monólogo quizá intenso siempre tiramos de la música eh, hay un trabajo ahí ¿no? de, de equipo, unas reuniones hay cosas que hay que hablar porque hay, la música habla también expresa lo que, lo que está pasando uh -huh. en el texto entonces al final hay que encajarlo todo es un engranaje ¿no? que tiene que ir funcionando con muchas piezas y es un trabajo largo pero bueno, eh, vamos hablando en este caso la música tenía que ser algo eh, alegre ...tirando uh -huh. quizá con un aire así de los años 20, años 30... ...pero algo también muy melancólico... ...porque esta obra si algo tiene es como ha dicho Rebeca... Eh, ...en un momento el personaje está contento... ...y, y a los dos segundos parece que, que se vaya a morir de pena... Uh -huh. ...y toda la obra transcurre con esa intensidad... ...entonces la música tenía que acompañar eso ha sido complicado, ha sido complicado, el pobre David ha estado ahí eh, corrigiendo cosas, Carlos también hasta el último momento, pero, pero como ha dicho Cristian es maravilloso contar con, con tanta gente que nos apoya, con tanto, tanta colaboración, que al final eso en el teatro aquí en Elche sucede mucho. Ya. Que hay mucho teatro amateur y ser amateur no quiere decir que no haya compromiso, ya. sino que, que pues a veces necesitas un poquito de ayuda porque no tienes los medios, que quizá una compañía profesional. Pues tenéis todo, estáis hablando y tenéis todo el mérito del mundo, porque además ensayas en un local que, con goteras. Cristian, mm. pero no solo la música, mm. el gesto, eh, la escenografía, también una obra tan intensa con banda sonora, también supongo que la escenografía se habrá cuidado al detalle. Sí, la escenografía hemos intentado eh, llevar a cabo esa estética un poco años 20, que decía Teresa, años 30, ¿no? Pero también le hemos intentado dar un toque algo minimalista, que sea más la interpretación de los actores lo que prima y, y todo lo que lo envuelve, más que simplemente una escenografía eh, muy vistosa y enorme, ya. ¿no? Madre mía, todo el peso se lo habéis dejado a Rebeca. Rebeca, ¿por qué haces teatro? Tú eres la actriz protagonista y a ti te exigen los directores precisamente que saques esa intensidad y saques eh, eh, lo profundo de Alejandro Casona en esta obra. O piececita, como ha dicho Cristian, menuda piececita. La vais a convertir en una sí. auténtica obra, una producción importante. Bueno, yo llevo en teatro... Pues uno, un par de años, uh -huh. yo, yo creo que más, un poquito más. Y la verdad es que es, eh, es un momento que sientes. ¿no? Y cuando te dan un personaje así, eh, tienes que vivirlo y tienes que sentirlo. Y tienes que dejar a un lado a Rebeca y ser sirena. Si no eres sirena, eh, no, no lo sacas. Entonces, mm, este personaje para mí me ha gustado mucho porque he descubierto muchas cosas en él. Eh, me ha enseñado el los cambios ¿no? y, y, y cómo es la vida eh, detrás de, de, de, ese sufrici, de ese sufrimiento el, el buscar eh, una alternativa y, y escapar de, de ello. ¿no? Y la verdad que, bueno, con su ayuda no, no ha sido complicado. O sea, no solo te engancha el aplauso del público, sino que el teatro te da a ti también lecciones mm. de vida sí. para poder afrontar tu Me día a Me da mucha día. vida, sí. Cristian, Teresa... Antes de poner el punto final, eh, Cristian, dime los horarios, porque he dicho que se estrena hoy, pero hay varias funciones. ¿Cómo lo habéis programado, sirena, la Sirena Varada? Sí, pues eh, actuamos, eh, estrenamos hoy jueves 24, mañana viernes 25 y el sábado 26, a las 9 todos los días, todos los pases. Todavía quedan entradas para jueves y viernes, sábado ya está bastante más complicadito. Y no sé. ¿Y Teresa ¿sabes si después del escorchador hay más programación? ¿Hay más continuidad? ¿Qué recorrido es el que le puede dar una plataforma de teatro amateur a un espectáculo tan trabajado como este? Pues eh, la próxima parada asegurada será la, la muestra de teatro de Amadels que sucede en septiembre, pero eh, vamos a pues, presentarla a diferentes festivales, no hay certámenes. Pues para que, que este trabajo también llegue más allá, que tenga más recorrido, que al final eh, nos quedamos siempre con, con, el, con el estreno, ¿no? que ahí es donde eh, se ve cómo ha quedado la obra y no es cierto, la obra sigue rodando y donde realmente se ve es cuando ya ha rodado un poquito, entonces uh -huh. vamos a, a exprimirlo al máximo también si, si las condiciones en el local nos lo permiten, Y, y nada, y a seguir trabajando y disfrutar de este proyecto porque ha sido. Realmente no hemos tenido tanto tiempo como nos hubiera gustado, por, por diferentes cosas, ¿no? Pero, pero estamos disfrutándolo al máximo, exprimiéndolo literalmente hasta el último momento y, y queriendo eso, estirarlo lo máximo posible. Claro, porque esta es una producción que llega un año, dos años después de la pandemia o. Pues, sí, esta llega dos años, diría, ¿no? O sea, Más o menos. Eh, hubo una producción el, eh, justo cuando cayó la pandemia. Uh -huh. Esa sí que se aplazó por todo el tema y demás y se realizó el año, este año pasado. Uh -huh. Y esta, pues sí, sería dos años después, aún con dificultades para ensayar, uh -huh. con el tema mascarilla y distancias y tal, pero... Bueno, eh, Cristian, ya sabemos la programación, las funciones del escorchador, pero ¿qué queréis? Eh, la plataforma de teatro amateur... Eh, ¿Tiene festivales, tiene lanzaderas en este país para conseguir premios? ¿Y vosotros queréis quedaros con lo de amateur o queréis dar un paso más? Pues, a ver, eh, lo de amateur no es un mal título, la verdad, sinceramente. No. Mucha gente lo, lo ve como que el amateur es quizá... El aficionado, ¿no? El aficionado, algo que, algo que va como por debajo de lo profesional, ¿Sí? pero eh, mucho teatro amateur, que además aquí en Elche hay muchísimo... Eh, no tiene nada que envidiarle al, al teatro profesional, ni mucho menos. Entonces, no creo que quedarse en el amateur esté mal, pero siempre, que, siempre y cuando nos esforcemos más en, en parecer más profesionales de lo que realmente cree la gente que somos. Pero ¿hay suficientes festivales para vosotros? ¿Hay sí. hueco en este país para representar esta obra durante uno o dos años? ¿Y sí. que rebeca? Pueda optar a algún premio. Sí. Ahora que se entregan los Goyas de cine este fin de semana, sí. ¿hay, hay Goyas parecidos en el teatro sí. amateur? ¿Para vosotros cuál es? Vuestro bueno, a ver, sueño? Eh, aquí están, por ejemplo, eh, los premios MAX, que en los últimos mm, años claro. pues han, han subido muchísimo y además tiene cabida, ¿no? ahora también premian eh, labores sociales, eh, la importancia del teatro, ¿no? la labor social que hace. Eh, pero también aquí hay muchísimos festivales, sobre todo en la Comunidad Valenciana, es maravilloso la cantidad de, de teatro amateur que hay, la cabida que se le da y, y espacios que son maravillosos realmente, porque, porque a veces se nos olvida que nos tienen que dejar un espacio, que hay que darle espacio uh -huh. al teatro amateur. Pues a los tres muchísima suerte, porque queremos eh, veros convertidos en un auténtico referente, al menos aquí en la Comunidad Valenciana de Teatro Amateur. Gracias por el trabajo que realizáis, Rebeca, Teresa, Cristian. Gracias y suerte. Gracias. Gracias La Glorieta con Rosmari Alonso y Antonio Bazán like Hay canciones que no puedes dejar de escuchar en bucle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 Hola, soc Organic. Soc el nou contenidor marró que pront té arribarà a Elx i on podràs tirar-li restes de menjar, paper de cuina i tovallons bruts o xicotes de restes de jardineria. Recollint els residus orgànics, els convertiré en compostage per alimentar els nostres jardins i contribuiràm el medi ambient i l'economia circular. Tens algun dubte? Telresolem en femelch.net. És un missatge dute Elche i Ajuntament d'Elx. Ja saps, tot el que es descompon al marró. 9 y 43 minutos y vamos con uno de los éxitos de Dua Lipa.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 La Glorieta, con Rosmaria Alonso y Antonio Bazán. 9 y 47 minutos de la mañana y después de hablar con los responsables de la plataforma de teatro amateur, responsables que han llevado a cabo la nueva producción La Sirena Navarada, que se estrena hoy y que se llevará a cabo, se representará en el Centro Cultural del Escorchador a las 9 de la noche, tanto hoy, mañana viernes, como el sábado. También tenemos que contarles, en cuanto a actividad cultural se refiere, que esta misma tarde también, en el Gran Teatro, arranca una nueva edición, la séptima del ciclo literario La dignidad de la Parábola. la dignidad de la Parábola o la dignidad de la palabra, Una, un ciclo organizado por la Asociación Cultural Frutos del Tiempo que nos va a atraer a lo largo de este ciclo a tres grandes escritoras premiadas en este país por la calidad de su narrativa. El ciclo arranca hoy en el Gran Teatro con Sara Mesa, premio Málaga y también eh, premio a la mejor novela Amor de 2020. ...también en cuanto a la Semana Santa... ...pues continúan las actividades en de cuaresma... ...ayer precisamente en el Salón de Plenos ...se presentaron los cargos y la revista de este año... ...pero además se ha inaugurado la exposición... ...de los trabajos del octavo Certamen Escolar... ...de dibujo y pintura... ...y el noveno, la novena edición... ...de la exposición de tronos en miniatura... ...organizada por la Junta Mayor... ...y la Concejalía de Fiestas... ...esta exposición se puede visitar... ...hasta el viernes 8 de abril... ...en la Sala Ámbito Cultural... ...de el Corte Inglés... ...también les hemos contado desde las 7 de la mañana... ...cómo arrancó ayer Futur Moda. ...les hemos avanzado... ...cómo hoy va a arrancar el Congreso de oftalmología ...Faco Elche, con una novedad importante... ...van a presentar ese nuevo colirio... ...que ya se está comercializando en otros países... ...y que trata la presbicia, la vista cansada... Son muchas las previsiones. También en la agenda informativa tenemos una reunión muy importante del alcalde con el presidente de la Confederación del Segura para avanzar sobre el proyecto del alcantarillado en Peña Las Águilas. Nos dirán alguna cuestión en el día de hoy. Y acabamos de entrevistar al concejal de comercio, Felipe Sánchez, por esa reunión que mantuvo el sector ayer con varios responsables autonómicos de la Generalitat Valenciana vinieron para anunciar que hay nuevas líneas de ayudas al sector, ayudas que estaban siendo reclamadas ya no solo para la digitalización o la dinamización, sino también para las reformas de los comercios. Bien, pues a partir de las 10 nuestra compañera Marga García les contará estas y otras muchas más eh, noticias que vendrán en esta jornada de hoy jueves 24 de marzo. Hoy además se cumple un mes de la guerra de Ucrania. Nosotros continuamos, necesitamos Diace Pan, el Díaz Pan que nos da eh, Leiva y Natalia Laforcade en esta canción. Abrazado a la nada Tengo un instante de calma y un billete a la capital Te podrías apuntar, me he quedado pensando a los pies de la cama Si me observaras por un agujerito te darías la vuelta Pero eso nunca pasa, me imaginas abriendo las alas, mareando detrás de los brazos de alguna cualquiera. Yo había venido a salvarte, tú no necesitas que nadie te salve, ya no había nadie al por dentro a toda velocidad se acabó el día cepa, mi he pedido por Globo, Vicky Blender se entera si me miraras por un agujerito morirías de pena, pero eso nunca pasa, me imaginas abriendo las alas, mareando detrás.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 Oh yeah!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 La Glorieta con Rosmarie Alonso y Antonio Bazán. Cuatro minutos quedan para llegar a las diez y punto de la mañana. Nosotros ya cerramos el programa La Glorieta de este jueves 23 de marzo. Volvemos mañana con más información. Ahora les dejamos con nuestra compañera Marga García con las noticias de esta jornada. ...hoy hay balance de situación en los hospitales por pandemia... ...y acaba, pues, el, el, acaban de pasarnos ese balance... ...y refleja lo que ya les contábamos hace dos días... ...que hay un ligero aumento de contagios por COVID en esta ciudad... ...lo que se refleja en ese ligero aumento de ingresos hospitalarios... ...según el balance a fecha de hoy hay siete ingresados... Eh, por COVID en el Hospital General y siete ingresados por COVID en el Hospital del Vinalopó. La diferencia de uno a otro es que en el General no hay ningún paciente crítico y en el Vinalopó hay dos pacientes ingresados en la UCI. De momento eh, no es preocupante, son estas cifras no son preocupantes porque hemos salido de la sexta ola y a partir del próximo lunes ...pues hay un cambio en el protocolo... ...la Consellería, el Ministerio de Sanidad... ...ya ha anunciado que se acaban las cuarentenas... ...para aquellos contagiados... ...asintomáticos o leves... ...veremos, estaremos pendientes... ...porque las mascarillas... Eh, ...seguirán siendo obligatorias... ...en los interiores... ...nosotros nos vamos... ...les dejamos con la información... ...con nuestros servicios informativos... ...y nos vamos con eh, la canción... ...con la música de Morat... ...Aprender a quererte... El viernes volvemos a las 7 de la mañana a despertarles con las noticias locales. Hasta mañana. Cuando te vi sentí algo raro por dentro Una mezcla de miedo con locura Y tu mirada me juro Si te pierdo, habré perdido la más grande fortuna. No sé nada de tu historia ni de tu filosofía. Hoy te escribo sin pensar y sin ortografía para aprender a quererte. Ya estudiar cómo se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente Quiero entenderte Cuando te vi tuve un buen presentimiento De esos que llegan una vez en la vida Quiero tenerte aunque sea solo un momento Tal vez todos los días no sé nada de tu historia ni de tu filosofía, hoy te escribo sin pensar y sin ortografía.